No estoy tan barrenado de cantarla, pero sí que voy a traer una jota para empezar mi intervención. Y Principia Tromier, que es tierra de barrenaos, porque cal estar barrenao para querer estar aragonés. Principia también anti Hue la tercera temporada. Ya hemos entre los tres años de programa dando ferrete y empliendo a sondas y horrete de parolas en aragonés. Recordamos que ya es en Radio Top en el ciento de FM Zaragozana a voz da sin voz y en qué te enterarás las cosas que en veras te importan y que te Raíz Barrena y la versión radiofónica del blog de mismo nombre 10 años dando mal en aragonés. somos Tozos los miércoles de 6 a 8 de la tarde en Radio Topo. Y como somos unas modernas, tenemos antimas de blog y programa de radio, pues todos redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr y iBox. Puedes probar los podcasts anteriores en un blog y en la plataforma de podcasting iVox, e Aunque ante más tenemos el botón de darnos perricas Y recuerda que si ya es falta de cuñados. Ascuita tierra, tierra de Barrenaos Bueno y en el programa de UE íbamos a tener muchísimas convidadas Así es que todas las iré presentando China chana porque íbamos a charlar de muchas muitas cosas diferentes imos a charrar de lo que hemos feito este verano porque sé lo que facéis este verano y a principiar con una aventura ciclista, un mini viaje que que fació una das habituales de de programa y que pero que sí, ímos a a introducir con na canta que no podría estar atrás como como ye evidente que muchas y muchos la la recordaréis De todos esos conciertos que, que hemos vivido y que tantas vegadas hemos bailado con Escabeche Riverband, introducimos la primer lo primer viaje. Esta música tan ciclista pues de que vamos a charlar más que de bicis Tenemos a Tamara, buen día, Tamara buen día. Que nos va a charlar pues una miqueta de un viaje Que fació de un dos viajes, que ha feito este verano que, que estió pues una vía verde. ¿Cuál es la, la ruta que faciez? Bueno, pues este un viaje, vamos, impresionante, hacemos la, la Vía Verde desde desde Nonaspe, bueno, en cara que Nonaspe no principia la vía, más la Golfa, pero bueno, eh, la hacemos desde Nonaspe y lo Delta del Ebro. Así es que bueno, muy facileta, cuesta Tabaiso casi casi todo, para principiantes como nosotras, pues muy bien. ¿Y por qué por qué esta, esta ruta? Pues sí, supuestamente a muchas ganas de hacer un viaje así un supoque de pues yo que sé, de, de estar un poque tranquiletas, de charlar entre nosotros, lo lo hacemos con un grupo de amigas, ya eran los tres y, y nos ha de eso de de feroya cosa de estar chuntas, hasta charrar, pero no de estar aturadas. Así nas que decíamos, pues mira, una vía verde, rematamos en O del más que somos muchas pues eh, poque frikis de de saus. y así nos puestos placha paisaros y y bueno y bici así que y amigas ya no se puede demandar más bueno y, y ya has dicho que que llega a zona mica primerizas no en esto de de la bici como apreste y se y se viache, ¿no? Porque no cuento que no sabeathuire bien bella coseta, okay? O teneva o Luna teneva bella experiencia. Bueno, por suerte tenemos tenemos a una que sí que que sí que nevafito bella cosa parellana y un poquito más furántimas, así nas que que bueno, ya lo teneva pro claro y antimas pues contemos con la inestimable ayuda das viera salvaches que siempre nos aconsellaron muy muy bien y nos y nos animaron mucho. Y bueno y también con la ciclería que triguemos pues hasta las guidas y preguntemos también y bueno nos nos lancemos nos lancemos talla. La verdad ya es que pues eso. pues un poco nerviosas de primeras pues por eso de, de pues si, si voy a si me va a pagar de plegar en los puestos si voy a hacer la ruta que tenía pensada si no me quedaré pues son por el camino si la resta va a ir a suyo ritmo y a o sea si vamos a elevar al mismo ritmo todas o no y la verdad es que a la fin pues eso pues no más que al, pues eso disfrutar y ir un, eso nos lo, lo preparamos un poco de viaje de placeros sea, tampoco nos vamos a hacer haste unas unas etapas profundas, o sea estemos con la calma y china chana de calamar bueno y cómo cómo la la experiencia pues de todos estos preparativos y Y toda esa concienciación, ¿qué tal salió el OBH? Bueno, pues a la fin muy bien, porque hizo bueno pues hizo como nos aconsejaron también, pues le damos chusto el equipaje que amenizábamos, no más. Bueno, yo me levé, de decir, me levé los prismáticos y las guías de AUS, pese a que las mías compañeras me aconsejaron que no lo fese, pero bueno, a la fin pues nos, nos fació honra, porque sí cumplíamos en Odelta. Y, y bueno, pues la verdad, que muy bien, no pinchemos, no nos callemos, mmm, bueno... Super, bien eh, Podíamos a la fin dormir antes más en... Teníamos mucha, mucha suerte A la hora de trigar os puestos a dormir Estando que no, que no estaban O sea, quedamos un poco Pues íbamos a turar aquí A Biller, a ¿qué tal? ya a estar a dormir Y muchas vegadas pues pegábamos chustas O sea, que si no nos ese cuaca os puestos Pues nos hemos florido Nos hemos tenido ten que, que quedar así Pero no, no Teníamos mucha, mucha suerte y, y la verdad es que dormimos en, en lugares Por ejemplo, que bueno Que cualquier hotel de cinco estrellas se le queda, se le queda a la altura del barro. Bueno, ¿y qué puestos visitéis en, en toda esta ruta? Bueno, pues principiemos, bueno, ya digo que somos un poco de frikis y, y, bueno, principiemos en Nonaspe, que no hay lo normal. Bueno, pillemos lo tren en Zaragoza, con las bicis, que eso también lleva una odisea. ¿eh? Lo de los trens y las bicis, jolio, no París, mentira, pero, pero bueno. ¿Tos, me, ¿Tos metieron facilidad o cómo va? Eh... ¿Todos los trens se puede pullar bicis? Para que no sepa... No, yo he y más tan novatas como nos atrás, que puedes fijar cualquier bici en casi cual cualquier tren pero si las desmontas y las ficas en unas bolsas especial si no sé qué atrás que mismo teníamos medrana de pinzar, por si no eranos capaces pues, de meter la rueda como iba de estar, pues lo de desmontar las bicis, si es que ya nos pasaba por otro suelo. Así no que hay nos de pillaros regionales, que bueno, en Aragón, pues como aturábamos en Donaspe, pues bien, pero pues, la tornada sí que estuvo un poquito más embolicada y, y en Belinte, con decir, joder, igual he de no y en esta estación, que no me pertoca, pues porque porque el lavabol del, del revisor no me ha esto no me ha costado duellar a apoyar la vicio no me ha costado venderlo billete pero bueno a la fin pleguemos las tres bien porque ir fuimos las tres pero tornemos separadas y, y todas París que pleguemos odilla que ganos de plegar y bien y bueno y lo que facimos pues estio talló hasta una experiencia sobre una más que más pues o por lo, lo que decía también de los puestos a dormir ...precipimos en Nonaspe... porque queríamos pasar por Favara que bueno talachen que no lo conozca... pues Favara un lugar que o lugar pues eh, pincho pues como lugares de Aragón pero bueno que lo que tiene de especial y una depuradora Eh, que ye, que ha ganado muitísimos premios en Europa porque lleva las primeras Joder. depuradoras ecológicas. Yo pensaba que ibas a decir o, o mausoleo romano, que lleve no. el siglo I, que de vitibomba, pero no, no, la, depuradora. Oh, mausoleo, no. A a de la depuradora. no Santa María la depuradora. No, no le he presentado, pero lleve Mario no, en, en, es que, en, en el es estudio que... también que tiene es charrada. Que Y eran los dos, dos en sangre en la pocha. Bueno, muy recomendable, no... recomendable Biller, la depuradora de Favara. Sí, sí, igual, igual voy, ¿eh? <risa> bueno, de Nonaspe fuimos a, a Valladolid, que así dormimos en casa, porque, porque la, los míos... La depuradora, bien, pues, ¿no? Sí, eh. ¿no? Súper interesante, ¿eh? Oye, no, ya charraremos otro programa de la, depuradoras, que da... La, la, la de Nonaspe también era pincha. Da, tás, no sé, la de Nonaspe, no pasemos... <risa> Pues aturímonos en Valdargosfa porque mis lolas son de Asti, teníamos casa, pues bueno, estuvimos Asti una noche y un poco más tranquilas en casa. Y después a lo de ya venían, ya así que, sí que lo que yo propiamente dito la, la vía verde. Pasamos, teníamos la suerte. Una H que sepa lo ¿Qué lleve una vía verde? Ah, bueno sí, es verdad, es verdad. Sí, lo interesante de las vías verdes es que son las las antiguas vías de tren que ya ya no se van a servir. y ahora pues las han reformado y las han feito puesta como pistata bicicletas que tiene de bueno eso, bueno pues que son probos bien indicadas, que o firme y muy bueno y más que más que no había guaires costeras si es que a cuan cuesta arriba, porque claro lo tren que es que no tampoco no podían tener una pendiente muy muy fura, nas que, bueno, mismo en los puestos han tenido que pullar o en otras vías que, que lle de pullada, porque la nuestra o computo final es de baisada, ¿no? Pero mismo en las vías que son de pullada tampoco no había agua aire ni eso por lo fa como más fácil. También orientarse lle más fácil pues porque eso, sabéis, que no había ángulos de 90 grados, por ejemplo, o, o cosas así, no? así que, que, lle, que lle fácil, anti más en, en este caso pues eran muy bien indicadas y muy bien acondicionadas. En muchos puestos pues se eh, han servido las estaciones las estaciones abandonadas está pues ta eso pues tienen como vías de descanso digamos está bicis pues una fue el mismo un puesto a dormir un puesto a ta, tafete una viera o a mercar bella cosa porque muchas veces la estación son son los dos lugares así nas que cal, pues que al organizarse un poquito a saber cuanas de mercar cuán has de pues cuan vas a trobar agua y todas estas cosas bueno, y, y nos hemos quedado en en Valdalgorfa. Eh, que que y principiaba la vía verde y entado entado Bueno, la, la vía eso principia en, bueno, en, en verdad principia en Alca, bueno, yo que el otra tramo de Aragón Yo un poco de Asinas a Mellofer, pero bueno, en qué, Alca, qué raro. Sí, sí, sí, <risas> antimás me consta que desde las asociaciones ciclistas están haciendo muchos muchos esfuerzos por por pues eso por inventar todo esto que antimás ye una de una infraestructura que ye muy muy barata. que mismo pasemos por lugares de Cataluña que no tenían cosa y que tenemos mismo camping no más por la vía verdad interpresas de alquiler de bicis muitismos ninos, o sea la diferencia entre la vía verdad y Aragón en cuanto a vida en cuanto a, a partido que se les la vía y la parte de, de Cataluña, bueno de, de Castellón no sé huele bien de Castellón de que la mugalla está sí ¿no? bueno ha zonado más estado dos países digamos pues pues pues bueno pues sí, muy muy esperente. Así es que, bueno, principimos en Valde que tenemos la suerte de trobarnos con o túnel hubierto, que ya este túnel que le dicen o túnel del equinoccio, que uh -huh. son casi tres kilómetros de túnel, y una, una chulada y una fartada, vamos, eh, que se dició que se va a tranca o porque, lleva, porque se va a esboldrega o lo túnel y que ya peligroso. Le hicieron como una... Bueno, llevábamos muy, muy añadas las asociaciones ciclistas prevando de que lo tornen a abrir porque lleva bien pincho y te fa que te... Que te que pues eso que que no que no pegas tantos kilómetros porque el os bastante pues eso profuro y y bueno pues tenemos la suerte de que viva obras Y nos trolemos la verja abierta, la atleta abierta. <risa> sin más que decimos, pues venga, dimos 30 de van y se la fin plegamos a la fin do túnel y y cerrada al otro el otro costado, pues haremos de, de tornalle. Pero bueno, tenemos la suerte que ya no han abierto los dos, no billemos garras que por garra puesto o túnel ye una pasada y la verdad es que merece mucho la pena. O sea, tres kilómetros de túnel con los frontals ye muy, muy heavy. Pero, ahora no se veye pues o sol mientras o equinoccio? O? No, se, se veye nomás dos días al año. Sí, pero si es boldregado. Ah, no, no, porque dicen que lo que pasa, ya que como que se cayen, no que lle siga es sino que se cayen pues está O sea, yo ahora ah, que no oye no que te trobes como un. como que lle... Ye... como que lle taponado de todo, sino ye que peligroso, peligroso, dicen por eso. Vale, vale. Pero bueno, nosotros, nosotras no villemos. Bueno, ya digo que tampoco no veías Guaire ¿no? Porque de verdad que cuando ya está intro, o sea, si no son por los frontales pues no, no podíamos haber, haber puesto seguir. Eh, bueno, y Sedilla, rematemos en, en la estación de Valerrobres. y que esté un puesto pro pincho ya a seis kilómetros de lugar teníamos un poco de medrana por si no nos acababa de en la estación por si llegas boldegado a lo que sea si sí, podíamos dormir a ti pero bueno a la fin la tuvimos bien lleva un porche muy mágico y dormimos a ti súper bien eh, después a de Villaveñían tenemos otros dos hoteles de cinco estrellas porque ya plegamos en en lebro y al plegar al lebro plegamos en lugares que tenían como los paseos marítimos casi casi de de Benidorm pero en pincho y en la ribera del Ebro. Así nas que, que podíamos dormir pues eso, en la chusto, chusto en la ribera, de, de levantarte y mirarte el Ebro, vamos impresionante en ese punto ya, ya, ya nos, ya, ya hemos pasado la muga y una pasada. Y por pues, la resta de días, estuvimos durmiendo en los observatorios de Aus. que bueno, eso sí que ya llegué una pasada, o sea, levantarte de Mytins, abrir las finestretas esas que tienen los observatorios y trobarte pues, yo qué sé, 100 flamencos, 200, de van de la finestradista, llegué una pasada. O sea, hemos tenido una suerte, no más bien, había una y que se nos torció un poquito, pero bueno, a la fin sabiendo reconducirlo y a la fin pues estuvo todo bien. O sea que para para turismo ornito, ornito lo chico también lo también es recomendable toda esa toda esa zona y se puede hacer en bici. Sí, sí, me, bueno, turismo ornitológico y yo no sé si también pues turismo industrial puede porque la, el tema de, de las vías y todo eso se considera patrimonio industrial, Puede estar, uh -huh, no sí, lo sé. Sí. Porque eso porque la parte de Aragón nomás tiene, bueno, nomás nomás tiene el túnel de Valdealgorfa y uno, los cuantos chicos? Pero en la parte de Cataluña había túneles de pues 200, 400, 1000 metros, pero cada tres pasos, es súper chulo. Pasas también por muchos viaductos. Lo bueno que tiene esta vía es que pasas por de encima de Matarraña y del río Algar. ahora si te cansas, no más te cale, pues saturar, vais a tomar una senda, vais a te tal o sea, senda, te a a los río y, y, y eso. Y fete una cabeza. la talabadina. <risa> Yo te quería preguntar, eh, ¿o río Ebro se veye mucho, no se veye guaire? Se ve te lo trovas la verdad es que cuando nos traemos con el Ebro también es tío espectacular porque vais a toda la montaña, o sea, pasas de un paisaje, bueno, primero principias por las oliveras de Baiso Aragón, dimpues un paisaje de roca más de la terrata del Ebre, y después de impuestos cuando plegas a la terra Baisa, de bote remata o río en un en un meandro que fa, o sea, remata o río, incluso ha rematado la vía o, o camín uh -huh. en, un, en un meandro que fa lo río y que ya esté el azul del Ebro. Que a yo me sonaba por muchas veces que hemos pasado con el auto que ya en la zona deserta uh -huh. y te lo trobas pero vamos te lo trobas chigán anti más porque ya ya va ya va muy amplio y una paseada de pues de todo al canto de, de río sí que veía un troce un poco más feo de en deserta dica tortosa que puf, estuvo un poco durillo y te saloñaba del ebro a mucha calor y estuvo un poco más más puro pero la resta bien pincho con bien de anti mosquitos y eso sí <risa> Te, te esfreí, bueno, qué? Sí, bueno, estemos, nosotros decíamos si eso pasa de, de estar embadurnadas en cremata sol a estar embadurnadas en relé o la marca que sea. O sea, la verdad es que esto en esa parte has de tener un poco de cuerpo, para saber pues eso que estas vías asinas, pues pues eso que vas a dormir en puestos que es que no están permitidos, que no te trovas con ningún Que puedes pasarte dos días sin trobar pues ni una tienda ni una fuente, así, has de pararte bien las cosas, a ver, vía muchísimas guías de, de las vías verdes, hasta saber, han podido trobar agua, han podido robar está pues, ta mercar bella cosa, porque calcular también pues, pues eso todo, ¿no? O sea, todo el peso que tú leves de más, pues el peso que has de elevar, así no es que, que calcularlo todo y saber que no hay un viaje de... Pues que no llegue de placer, o sea, bueno, llegue de placer a las que nos gusta, <risa> pero que lleve verdad que no hay un viaje en que lachen, pues que digas, pues no te duchas, por ejemplo, o sea, yo no nos duchemos en seis días o siete, pero claro, pues te bañas pues con isopro, ¿no? O sea. Pues, vale. tirando y ve el consejo para que quiera ferista u uh, otra ruta verda chiqueta ve el pues que se anime toda la chen porque de verdad que, que una bici que te descubre otro mundo yo he visitado varias vegadas lo delta eh, la había verdad de matarraña o de, de, de esto de matarraña y de la terra alta no la había visto pues porque nunca no iba no ir en, en tren y descubres puestos que no podías descubrirlo si no estás ¿eh? en bici porque andando son distancias pues un poco duras para ir andando en auto por suerte no te disan pasar y en bici pues puedes recorrer mucho y la bici la que te lleva el equipaje que las puñadas hasta alto te cansas pues te vais a de la bici y la empentas, cuando plegas arriba cuando plegas alto pues ya vais a con, con la bici o sea ad adelantas mucho más así que hay una manera muy muy buena de, de viajar te sientes muy bien contigo No sé, puedes charlar con la Chen puedes vivir el paisaje, puedes estar en silencio y pensar en acturas movidas, o sea, llegué una experiencia bestial. Sí, muy chipi. <risa> y más eso, como a nosotros nos importaba igual, andar dormir, pues hombre, al vaiso o nos hemos calculado un poco qué ruta, o sea, qué altura da es Pero que íbamos un poco de, bueno, y cuando nos cansemos, nomás levábamos un saco y una esterilla, pues nos cansemos, chitamos a la esterilla y nos, y nos chitamos a así, o sea, no tenemos garra agarrar problema con eso. Eso sea, también pues te quitan uñas ¿no? De, pues, y si no plego a esta estación o si no plego a este puesto te a dormir, pues bueno, pues si no plegas, pues duermes en otro puesto y, y andando. Ya digo que nosotros un wait on ways, y no más en una eh, teníamos un poco de medrana y nos de, habíamos de cambiarnos de puesto pero la resta de días dormimos súper bien y antimas más con la chenque que nos trovábamos muy animadas de Mighty venga ciclistas está alto que ya calmadrugada que no sé qué o sea porque hmm. te trovas con todo pues Chen que anda con runners también pero así por la vía verde y con otros ciclistas pero que sí bueno bueno bueno pues no sé si tienes bella pregunta Mario u... no no muy bien es Bueno, yo la verdad es que muy recomendable. Yo tengo muchas ganas también de ferve ya bellas rutas. Y sí, dime. Yo sí que sí que recomiendo y sofrer caso a la Chen que sabe, porque gracias a <risa> gracias a esta chica que tenía más más experiencia yo trigué muy muy bien o mi equipache Vi había una de nosotras que no lo trigo también que si me iba escuchando pues se será. pues acordando de, de mi mai, y jode que la de, la experiencia o sea entre pillarte tres bragas o dos parece una fatera pero yo que cinco bragas y dos camisetas y un pantalón y un vestido y una bolsa de aseo con un bote de chel de 500 mililitros pues a la fin se te fa se te fa eso pues pro dura sin más que cal escuchar a la chinas que ha estas rutas Este tipo de, de viajes y, y felescas caso y to, todo lo que puedas disarte en casa, pues, pues, muy tismo, millón. Así no que los modelitos y todo eso, <risa> ta, pues, está otros viajes muy bien. Pues, pues, y yo, a ver si si todos animad y te fez una de estas vía verdes. Y sin cusa, sin cusa, y una de las cosas que nos decía la que que bueno, que animamos también, que eso os lo dirán también las bielas, que se puede viajar en bici mesmos estando mujer. Que no te pasa cosa, así no es que íbamos a empoderarnos y a pillar las bicis Muy bien, pues con este consello nos dimos con la canta que introduz la, sigue, lo siguiente en VH, que hay una mica más, más loen, y que hay una canta de Ovidiu Lipan Tandarica y que se dice Margareta De, de, de Ovidio Lipan Tandarica y ahora sentiendo a, a Gogo el Bordello a este, a este figura de, de la música que, que nos quedemos sin sentirlo en este Pirineo Sur, llama pena ya eh, eh, tornamos con, con Mario que hace un viaje una mica más luen ¿no? que, que este del Tebre eh, tan ¿y por qué? pues eh, teníamos una, un casorio en, en Cluj, una poca Hombre, Cluj Napoca. Pues mira, y a la capital de Transilvania y vi a vuelo directo Zaragoza, Club Napoca. Sí, pero todos los días. ¿o? Pues cuento que llegué tres veces por semana, que no llegué poco. Jodo, jodo sí, sí, sí. Sí, ¿no? que, que, que el H dice, oh, go Napoca. O mesmotasista me dice, no he cuidado esa ciudad en la mía vida, digo, Julio, pues. Pues calpar de cuenta con esas cosas. Bueno, iba hasta, hasta un casorio sí, en Club Napoca. porque <risa> a mi prima se casaba con un que de Club Napoca, precisamente. Y, so, y teníamos allí casorio y nos convidaron. Y bueno, de primeras decimos, oh, que, que lo enye, pero bueno, a la fin nos, nos animemos y estió de Biti Bomba. Bueno, bueno, ¿y era la tuya primera vez en Rumanía o no? Más? No, no, Yo, fa, 13 añadas, esté fendo. <risa> Ay, <Dios>. o... <risa> Espera, que esto no lo sabes. Fa, 13 añadas ya. 13 añadas, esté fendo. O oh, Erasmus en la muga con Ucrania, en la ciudad de Iash, y tenía muchas ganas de tornar, y también eh, como iba cambiado país y todo eso. Bueno, y, ¿y cómo te lo vez ¿Cómo te ve el cambio? Eh... Sí, sí, la, la, la verdad que, que ha mejorado muchísimo. Se nota que los fondos de la Unión Europea han entrado con ganas y... Las infraestructuras pues, pues son muy amilloradas y en cara que las carreteras continúan estando catastróficas, vía <risa> muchísimas cosas que, que han amillorado muchísimo. Bueno, cuéntanos una miqueta, porque yo cuento que casi toda la gente que nos has no ha estado nunca en Rumanía. Pero, hombre, ¿no? ¿cómo, ¿cómo no? Cómo no. <risa> si es que ya, si es que ya, no tengamos una audiencia super viachera y tal, pero, pero cuento que no llevo caso, ¿no? como oye Rumanía? Pues Rumanía es un país eh, bastante rural. Que lleve pleno de lugares chicorrons Y pues tiene pues una ripa de ciudad. Pues de 300.000 asinas. Como Cruz Napoca, como Yash, como Timisoara, como Constanza. Y. pues eso. que si no paras o aire de cuenta pues yeah, son ciudades muy occidentalizadas muy pero también tienen la mezcla del de oriente con lo balcánico con lo carpático y yeah, es yeah, un mezclayo muy muy, muy interesante y, y bueno qué tal qué tal este viaje en concreto estuyes en, en bella parte es una más destacable o el bella ciudad el puesto que, que recomiendes bueno pues eh, de, de eh, primeras estuvimos en a, en ocasorio que fue un borinón terrible también. Y, y pues, con toda la chen que pilléramos eh, os novios hicieron un viaje con un autobús de tres días, que estemos viendo los osos que viva en Transilvania. Julio. Estemos, pues, lo típico de ver el castillo del conde Drácula, no sé, no, lo ultra turístico. <risa> y, pues, con a mi aparella, pues, pillemos un auto, lo logamos un auto, de, un, lo, lo, lo, y nos facíamos 3.600 kilómetros así es que que, vi, que billemos hasta... con un yugo <risa> no, no, que los autos ya eran, y eran, eran pinchos nada, desde de la Muga con con Hungría bueno, Hungría, que ya hablo en rumano, perdón eh, puyemos está todo el norte con Ucrania baísemos Tabaso. la frontera con Serbia la frontera con Bulgaria marchemos está Mar Negro ...recorrimos todo Transilvania... Eh, estuvimos en la ciudad... aún yo vi estié... ...no, un viaje muy general y... ...bueno, tres semanas intensas... ...y, y muy, muy, muy bien... ...bueno, ya, ya has dicho que te llegas pasando... ...a lo rumano, ¿no? ...porque tú charras, charruteas, rumano... O... ...sí, pues mientras la añada que estié... ...pues tené un curso... ...obligatorio... ...todas las tardes de un par de horas... así nas que... Bueno, y era y estío un tongo, porque no, nos vicieron que hizo ya era computable los créditos y luego ya era mentira. Rematemos todos charrando de bitibomba y luego, no, créditos, no, no, no entiendo nada. Digo, bueno, la madre que os trajo. Pero bueno, no oye no, no, no, no mal, ¿eh? Y la, la chenda de Rumanía lo agradezco mucho cuando, cuando plegaste a un restaurante y dices... E Buenas ziua, ce y Y pides, demandas, a habido ya en rumano, todo eso, pues, yo de, de agradecer y a, y a, parez... yo me, a yo me fa muy todo hoy. Se parece un poco al brasileño, ¿no? ¿o no? Sí, sí, sí lo que pasa es que pongo acento. Ah. <risa> <risa> Hombre, y en más fa honra, ¿no? Aquí, que muchos vas, muy, sí. muy ta, bueno, ya, ya muita hostelería también ya, sí. que la levan rumanos, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y, y también cuento que el feragoi, ¿no? De... sí. Y encima con toda la chenque charrabas, con, mismo con los lolos. Ah, pues, oh, oh mío, oh, y en Calamocha, no sé <risa> Y se va, graciano. Y... Oh mío, oh, fíllole pastor en Alcañiz. Pues bien, pues bien, señora, muy bien. Joder. y, era, y era curioso, sí. Bueno, y como oye, charrabanos la trodilla, que. que... O rumano y la, la lengua principal y cuento que oficial, no sé si es la, la única, la sola lengua oficial o más. ¿Y, y qué otras lenguas había, había en Rumanía? Pues Rumanía y un país curioso de, de todo en, en lo lingüístico, porque, claro, Rumanía y un país joven. Y duran, mientras mucho tiempo estuvo trestallado y era parte del de imperio Austrohúngaro. Vía una gran parte de Transilvania Aún muy tismachen eh, charra húngaro eh, Mesmo los carteles eh, mismo vía iglesia húngara e iglesia rumana aún... Vía monumentos, aún no más vía banderas húngaras Vía monumentos, aún no más vía banderas rumanas Vía una mena de división contimparable, pues no me quiero meter en un chardín, pero con el tema de Cataluña, pues uh, muchos rumanos decían, oh, es, que, es que basta las botigas, charras en rumano y te contestan en húngaro. Es que yo decía pues te de Zaragoza yendo, yendo a Barcelona, a las Ramblas, y es lo mismo. heraldo de Upa, que nunca está conseguida. Eh Din, pues, eh, dentro de Transilvania, vía como islas, aún no más echarra alemán. Porque había una migración en el siglo XII de caballeros teutones que fundaron ciudades, las amurallaron y disaron de fuera a los rumanos. Ellos eran los listos, los comerciantes, y los rumanos les servían. O sea, un pero continan así eh, continúa pues eh, por, ejem por ejemplo por Sigisoara, que el con un, un conjunto eh, arquitectónico medieval más grande de toda Europa. Que ye, polidismo, que llega un nació Black Tepes, el empalador pues ye, pero no más charran en alemán, pero claro, si charras con cualquier sí rumano, digo, no, no, no, todos charramos rumano aquí, no pasa nada mm. Que se como Mallorca, ¿no? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Contenando con Heraldo Bien, <ríe> pues, como vía mugas con tantos países, pues por ejemplo en, en el norte, la parte que que limítrofe con Hungría pues los carteles en Rumanía son, son bilingües Son en húngaro y son en rumano. Continuando en o norte, que, que vía frontera con Ucrania y con Moldavia, pues como eh, vía cirílico en Ucrania, pues los carteles en Rumanía son en cirílico y en rumano. En el sur total, que lleve la muga, que lleve todo el Danubio, pues como y Serbia, que también es cirílico, pues son en serbio y en rumano. Y en Bulgaria, pues eh, en búlgaro y en. O sea que ye, y un mezclayo porque de impuestos marcha hasta el mar negro que llegué cerca de Turquía y vía mezquitas y, va, y un mezclayo curioso que guay sí, sí, sí pues sí, sí muy, muy recomendable ah, de, y de, de, pues, de los el... chitans que tienen la suya propia luenga que vía dos millones de chitans que viven en las suyas propias comunidades Que no más en Rom, que... Y, bueno, el, el, el, el Rom... Si igual, ¿no? La, la, la de los romanos. De los romanos, de los gitanos. Romanía. O... Romanía. Los, los, o Caló. O... Sí, Caló, oye, una amenazas Sí, sí. Bueno, pero pero a la vez no, no había... Antiparte de cuñadismos y tal, había, <risas> había conflicto lingüístico, conflicto nacional... O, o se, se vive en las carreras y se... Pues hombre, yo cuento que sí que se, sí que se vive más que más en las en las zonas que se charra húngaro. Yo cuento que hay un, un conflicto latente más que más porque Hungría o países de Hungría tienen tiene como orgullo eh, a suya yaluenga. y entonces como son tan poquitas en Hungría, pues si vía a canto de suyo país a otro país a un se charra húngaro, pues son metiendo bien de diners, refirmando las escuelas en un húngaro. Y claro, Hungría es mmm, económicamente más potente que Rumanía. Ayer allora, pues, pues, fan una presión ahí que a los rumanos no les cuaca mucho. My, my, my, my. No, no, yo he ¿eh? Porque si incluso como yo de, yo que soy ignorante total, como yo <risa> de Gran Rumanía, Alto Baixo. Mira, Rumanía es la mitad de territorio que el Estado español y la mitad de Chen. Exactamente. O sea, la, la misma densidad. Sí, sí, sí. sí Bueno, bueno, ¿cuánto, cuánto nos cal y, y cuántas cosas que creyemos, ¿no? Que muchas vegadas dicen que la, lo de las lenguas y tal, pues esto hay una cosa normal, ¿no? Que las lenguas eh, trescucen las, la, las mugas de, de los países y, y las, yo, los límites administrativos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veí, lo, lo veía mucho más normalizado que no que no en, en el Estado español, pues eh, porque más eh, el húngaro junto con el euskera y con el finés, son las luengas que no sabe de dónde vienen Y qué embolicadísimo de todo O sea, tú leyes bella cosa en húngaro Y hay como 79 consonantes Y no se entiende cosa, o sea Que si dices, bueno, pues que es francés y castellano Que son parellanos, o catalán Y... ¿no? Pues que, que Puedes entenderlo, pero el húngaro es Es imposible Es como la euskera Hombre Que, que hasta también eso, Son en contacto Lenguas eslavas Chermanas sí, sí, sí. sí, O sea, sí. Germánicas Latinas de, de todo ¿No? Que sí, eso sí, oye sí. Pa' que te pues, Digan de aquí Que a la fin Fueras y euskera Son todas Claro romances, ¿no? Pero bueno Y, y bueno Ya está, ahí ir rematando eh, ¿Qué nos aconsellas? ¿De vivir en Rumanía? ¿O qué, qué nos aconsejas ¿Cómo nos aconsejas vivir en Rumanía? Antiparty de que quiero también que echarles de una bebida que había que a yo me hoy el palita bueno. exactamente mía, se, oye, se oye veneno <risa> que va, que va, que va pues eh, cuento que, que Rumanía lleve turísticamente o gran desconocido de Europa porque mmm, toda la, la parte norte que lleve el Mar y una región que lleve salvaje total que tiene una ripa de de iglesias de, de feitas de madera nomás sin clavos que son altísimas son polidismas y vía pero cada lugar tiene tres o cuatro y son muchachen va de propio tan noruega tabiller esas iglesias que había diez y en Rumanía vía patrimonio de humanidad brutal y pues Transilvania pues vía una, una ripa de ciudad que son medievales increíbles si vas hasta abajo o Danubio oye pua. es impresionante con los meandros, con acantilados, con nos nos nefaciemos una ruta con barco y buah, y es impresionante. Si marchas hasta el Mar Negro, vía una ripa de de lugarones preciosos, preciosos. Eh, no sé, en la frontera con Ucrania también vía ciudades muy polidas y vía muchísimos, muchísimos lugares. Y, y y oye, y está dormidito eso como como los Febaz, como son los preso o okay? si sí, vivía porque este en, en estío, claro, de sí. camping uh -huh. o perastío o no, no, no, no, no, la no furgoneta, bueno, no, pellizo un auto, ¿no? Sí, o... no te merece vale la pena porque de normal los hoteles irán la meta que aquí. O sea, misma categoría, mitad de pre Pues Veldilla nos íbamos a un hotel con spa y decíamos, pues estamos pagando aquí 30 euros. Hombre, ya que tres semanas de caota cuenta gana un poco de tener un sillón ah. y no. No, verás. así como en otros viajes, hemos ido de tirados tirados aquí, pues bueno. La comida en los restaurants y era baratísima y los hotels eran a mitad de precio. Entonces, pues Veldilla iba hasta un hostal y decía bueno, ah, he pagado 3 euros. Bueno, pues y era un poco más menos escoscado, pero bueno. Bien, bien, bien Pues bien. cal Sí, sí, sí Muy seriamente Y el palinca muy bueno Pero con moderación ¿eh? <risa> Hombre, <risa> siempre, siempre El alcohol siempre con moderación Bueno, que antes más y eso. gracias también a, a los rumanos y rumanas que viven en Zarago, bueno, en Aragón. Eh, pues podemos tastar delicias como el palinca y como y bueno, ¿qué tal de minchar? Es verdad que yo nunca pregunto porque como no mincho, pues. Pero... Pues eh, comida tradicional rumana, pues tienes la mama liga que llegue como la polenta que lleva una no sé cómo se dice de maíz, un puré ahí gigante de maíz. Que se le echa nata agria por encima Que lleva la samantana <risa> <risa> Eso se acompaña con Sarmales, que son Hojas de parra que envuelven arroz con carne Ah, so, oh, eso sí que lo he visto yo Porque sí. eso es muy común con Turquía, sí. con Grecia Y por ahí ¿no? sí sí sí y, y muy tisma carne Carne a tutiplén Y pescado también muy porque Vía muy tisma agua Mesmo el Danubio, el Mar Negro Fascal de, de Lagos De Ivons Ayer pues, pues, había, había mucha variedad, había muchos quesos, había, no sé, y, y bien. Hola, mola. Pues muy recomendable este viaje, no sé si veía si cosita más. No, no. Pues venga, pues nos dimos con, con una canta, nos dimos ta, ta la siguiente sección, tal lo siguiente viaje de verano. Bueno, y continuamos en, en Radio Topo, en 101.8, en Tierra de Barrenaos, 10 años dando mal en Aragones, tres por ahora en, en la radio, pero 10 de, de blog. Y continuamos con otro tema de, de verano, de lo que hemos feito este verano, y tenemos a, a Laura y a Rubén en el otro canto de la pecera, que van a charrar una miqueta de o festivales Fendemos. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Bueno y, y cuento que toda la chen que ha escrito Tierra de Barrenaus eh, habrá estado en en, el Fendemos, en el festival los el festivales a Tierra y, y si no pues ya ya os toca de ella pero por si un caso vamos a recordar una miqueta que ella hizo de defendemos a Tierra en Sefa por qué y, y todo esto Fendemos a Tierra y un y un festival que se fa en Artieda Y, y que, bueno, este año lo ha principiado a, a gestionar purna eh, Y un festival que se fa sobre todo, a protestar y a lutar contra, contra el lentivo de yesa que, que afecta el lugar de Artieda y que es una de las principales luitas de, del independentismo y del soberanismo y el aragonesismo en general. ¿no? Por eso hay un festival gestionado por aragonesistas y, y principalmente aragonesistas. Le va a desde 2009 ¿no? 2008 y... El año y un debate en todos Ay, es pro. y, y es que se, <risa> siempre lo dicen y yo nunca no paro cuenta o no me fui a la acordanza, pero bueno, que okay, ya le va a una ripa de años <risa> y pro y soy, pues, cada año china chana, pues fendome esa actividad y probando a mi horario de acercar la luita de la problemática de, de un de yesa, pues, a me chen. a toda la que podamos Y bueno, en, en este año hemos tenido, voy a hacer también una, una chequera, un cheque recordatorio de todo lo que hemos vivido este año en, en esos dos días no que duró el festival, que hemos tenido a Chundarata, a Las Guindillas, a Cero, que sonaba fa, fa un momento con ese temazo de Bajo Cero, a Bosnerau, a Manoloca de Zabolo, Mafalda, los box els box de Can Roses, La Litera Tropical, Fillos de Sobrarbe, Elena Gusano, Fendo Monólogos, Irán Tzubarela y Ana Gabriel, los Güeytos de Yesa, pero que sí, Libro Calerría, bueno, Y, y, y un fascal de cosas, ¿no? Eh, bueno, yo cuento que vos atrás, pues ya ya trabajado En, en Esfendemos la Tierra, ¿no? Igual, que, pues como muchos que hemos estado de, de voluntarias Pero este año, como es dito, eh, Tosfebaz, bueno, los dos os de Purna eh, Y Tosfebaz cargo una mica, pues, de la, de la organización Bueno, una mica no, de todo de, de la organización de, de festival ¿Cómo ha estado esa, esa experiencia de organizarlo por, por primer año? ¿Y, y, y cuál es la diferencia con haber estado antes, pues, más de, de voluntaria o, o tal? Pues ya he estado pro- dura. sí, porque principiemos una mica tarde a trabajar y, pues bueno, a la fin salió todo bien, pero costó pillar una mica lo ritmo. Y yo la, pues la mayor eh, diferencia que he notado con otros años, ya que, pues sí son, responsabilidad y me es estar al quite para que todos los actos Eh, estás en enora para que no faltase cosa y hizo so porque bueno Rubén y yo a otros años eh, y trabajábamos pero a lo mejor de pues en las barras en los puestos de material Pero este año no. Este año que si comunicación, que si montaje, que si bueno, que lo también Rubén <risa> el trabajo que que fació también en Artieda. Que has dicho, que yo la principal diferencia que que he notado, que yo he bastado ya dos Vegas en Artieda, en el defendemos y y era hizo militancia de dos horas, tres horas, cuatro horas lo sumo, pero este zager, como como tenemos responsabilidad. y está un desfendemos de compromiso y de militancia de 24 horas Total. y sin aturar sí, hemos, sí. hemos rematado cansados pero contentos también y eso porque antes pues hizo, ¿no? pues febanos las dos oretas de lo que calese y pues ya de choldra y pues alicatar con unos, alicatar con otros este año ni tiempo pa' alicatar... Bueno, ni nada. bueno el, el ratico ya ni, habré ni, ya. Ni nos podíamos hacer una, una foto con, con Ana Gabriel, ni toda la Chen con fotos con Lana y con Liranzo y nosotros la Chen de Purnas sin foto con ellas. <risa> qué rabia. pobrechona pobrechona. <risa> Pero bueno, contenta, somos muy positiva la experiencia. Bueno, ¿y qué, y qué cosas has cambiado en esta primera edición que, que organizabas? O ¿Qué cosas has decidido dejar tal cual? Mmm... chan chan <risa> <risa> no sé pues eh, sí que queremos cambiar porque muy tachén nos lo, lo dijo como, como critica otros años que la chen de Purnac o sea la chen en general de, de Zaragoza que nos empujaba a, a montar a los festivales así que este año nos empujamos unos compañeros para manarlo todo ves, ves días antes pues para que si el escenario que si escoscar la plaza que si... beber en la tab en taberna que eso también es importante <risa> <risa> y dim pues también queríamos enfrentar lo tema de, de feminismo no porque sí que la, los otros años sí que era un tema que era presente pero como que llega una mica esbafau o que se esbafaba tan y mientras lo festival y este año eh, queríamos que este tema está mmm, pro present y pues con la campaña de de lo de las quinchas moradas eh, pues como o sea construyendo de arte y de do festival les vendemos a tierra un espacio seguro para pa todos y para todas, ¿no? Y yo estoy que bueno, por lo menos para ellos son los dos pilares fundamentales que que, prebano, que de cambiar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en en es 10 años que bueno, 10, 11 o que sigan <risa> La, la, cuento que la identidad del festival y intacta las luitas y, y toda la chen que, que participa ye, o sea no ye, no es la misma chen ye, ni a y soy soy claro pero bueno cuento que lo que hemos nosotros tratado de cambiar Llegué también, a más del feminismo, hemos tratado de, de amanar el eh, festival a, a la resta de las comarcas del país y a la chenchoven. Sobre todo lo hemos enfocado mucho a, a, a que la chenchoven del de país eh, con el festival y, y decidiese eh, apoyarse Tartieda y que lo eh, haces y y los defendemos. Eh, es en un, un punto de de trovada está la juventud combativa alegre y mm. todo esto que os hemos de decir y que es un festival de referencia de tanto de sí de música alternativa y de la música que no hay que no hay comercial y la música que, que no le fago ya rajoy y, y rima y todo ¿no? pues, <risa> rajoy oy, oy, oy. <risa> Y hizo un festival de referencia, pero hizo, a más de la borina también un festival de, de Luitas y de. y de socialización. Sí. De las Luitas. <risa> Hombre, yo lo, los cambios. ya apuntadas una miqueta, ¿no? Yo, yo vi dos cambios pues, eh, positivos, ¿no? de. de uno pues, pues que, que, que igual la imagen era una mica más, más alegre no en ese en ese primer momento cuando se fue a la presentación con los flotados ¿no? y, y toda esta historia ¿no? que quedaba una mica más de, de alegría sin perder mensaje creo que sí y, y pues también la verdad y es que lo, lo temado feminismo sí que, que estoy muy to, muy to presentando pues yo no con todo de de las guindillas como en, como en un momento Que estando un festival musical que se suposa que lo punto gran eh, ¿no? pues son las actuaciones musicales eh, más ni menos yo creo que toda la Chen nos hemos a levar pacutio la, o, o la acordanza de la charrada de, de Ana y de Iranchu ¿no? que que esté a la plaza a rebutir de Chen que nos lo pasemos de Viti de Bomba que esté muy divertida con mucho contenido Y, y bueno, y que, que yo la verdad es que me lo pasé estío, muy, muy, muy, muy bien. No sé si vos atrás tenés la misma sensación también. De... Sí, sí, o sea, eh, Chevendar Tieda mismo me dio que nunca no se va levantado para pa charradas <risa> y que este año querían que hacerlo poder para. Muy, muy mal, eh, muy mal. <risa> pa, pa escuitarlas y sí sí pa, pa yo un éxito vamos y poder conocerlas y, y escucharlas así en directo y yo vamos yo ya era muy feliz me en yo era en una nube ver, y que, de y queremos decir que las charradas son grabadas y ve el día ve el día <ríe> y y así Sí, pa' no y, y que el pueblo lo demanda pero, pero sí, son grabadas y las cuidaron. Sí, porque hay una cholla ¿eh? Yo la verdad, ya es que he Estuvo sí, un sí, rato sí. muy divertido, muy majo, muy educativo también Muy de, de debate Y, mm. y bueno, e ellas bueno. también se lo, se lo pasaron bien Porque pues, pues lo, lo domingo cuando se iban Me dicen que, que muy bien Que que quereban tornalle Y que se van sentidas como en casa Si no sí. es que guay Contentos Pues en, en tabán, en tabán. No. Y, y bueno, que haya estado de, de esos dos días y medio, bueno, y toda la parte previa, ¿no? De todo lo trabajo que le va de antes y mismo de impuesta pues también. Que ha estado la, lo, lo más difícil y también lo más satisfactorio. No sé si coincide lo más difícil con lo más satisfactorio. U... Eh, para yo lo, lo más difícil, una mica, la autocrítica que, que para yo... Hemos de hacer de Purna y es que, por ejemplo, este año intentemos una campaña de QDAUS, eh, tanto dentro de la militancia como para saber aplicarlos mmm, de fuera. Y claro, eh, la carga de treballo que vemos en lo festival eh, nunca no nos la van a mostrobada. Y si sí, que a lo mejor, pues, cualquier si que pues, es una mica tabalada, pues una mala contestación, un mal chesto, pues. como que esos temas de cuidados en un momento de tensión pues como que no los no los gestionemos guaire bien pero bueno chinachana que también ya era lo, lo primer año que asumíamos todo el trabajo y para yo lo más satisfactorio pues lo tema de también pues lo tema del feminismo porque sí que he visto que tanto las mías compañeras como los compañeros que han feito un trabajo consciente y y soy muy contenta con el tema del feminismo y que pues eso que mesmo Chen nos felicitó porque por todo el trabajo que que se lleva que van nos invertió en en cerdo do feminismo una realidad en en lo festival yo cuento bueno hay una, una cosa muy difícil es tío que la Chen se organizase y que no, no es estío un Y que has preguntado por, por los dos días del festival, pero y que todos los días anteriores en, en Purna, como pues habíamos de organizar de una forma que, que no le vamos no le vamos nunca y mes que mes que que Purna haya una organización, que llegueis siendo muyito y, y organizar a muy tache nueva que que nunca nueva militado es tío difícil y, y también ser en dos o en tres puntos del, de Artieda al mismo tiempo porque llevas <risa> de hacer mil cosas. Pero bueno, que, que también molaba. Y lo, lo más satisfactorio, pues, pues toda la chen, veyer que, que hay yo muchas chen muchas caras conocidas y muchas caras nuevas. Y, y que va muy dismachen, yo nunca no he visto tanta chen en, en Artieda. Y chen choven, porque y era pues todo chen choven. Así que bueno. Sí, sí, la verdad es que este año vais una mica a la media de edad, para desgracia mía, que cada vegada me, me alueño más de la media, pero bueno. Millón, millón, me fui contento, me fui contento de estar obvio yo do, do lugar. Y, y bueno, pues decimad una miqueta de autocrítica, ¿no? ¿Qué has aprendido para el año venien. Eh, Principiar a parar todo antes. <risa> y pues, si eso no, pues saber aplicar las campañas que hacemos... <risa> En estos momentos de de mestreballo y tal. ¿Y pues qué más hemos aprendido, Rubén? Pues, no sé, a pinchar barriles. <risa> <risa> yo, yo creo que, que delegar treballo. Delegar se, treballo también. Y se oye, pero eh, importa. Fundamental. Y que si no, sí, una, sí. unas personas se cargan muy todo atrás no no fan cosas, no porque no eh. quieran, sino porque tampoco no se les deja. porque y y, y yo creo que, que calde delegar. Y también yo creo que también hemos, apre bueno, también hemos aprendido una, también una parte buena de este año Y es que como ha dicho Rubén que de adentrado muy esta chen nueva Y eh, esta chen no conoceba la chen de Artieda, los jóvenes de Artieda Pues también este festival ha sido pues, como una sincusa para que también pa que se conocesen Porque nosotros que sé que llevamos mes años pues sí que les conocemos Pero la chen nueva hemos decidido Y es que eh, y está hablando de un que yo no sé qué y no puedo hacer este trabajo Porque claro no sé qué y, no sé y no sé cómo trabaja Y pues este año también ha sido como un acercamiento, ¿no? Entre la Chen d'Artieda, la Chen choven, vaya, y, y la resta de Chen de, de Puebla. Yo no sé si, cago, con tanto, con tanto empandullo ¿no? de Treballo y tal, si te os vago de, de Villers el Concierto <risa> o de disfrutar de bella cosa. Bueno, yo también en el estudio, yo también, Daniel, que lo vivió desde el de otro costado de la uh -huh. de, de, de la barra, por decirlo, de Traza ¿no? Y que y que sí que este yo cuento que en todos los conciertos no lo sé, me equivoco. Sí, sí, bien, bien. Mientras nos deisaban, ¿no? Pero también estoy de voluntario, eh. Me perdí. Hombre, eh, todo la charrada tío. de de Ana y Deranchu. Se rendía en la cocina. Te tocó cocinar en ¿eh? Isaba. Estuve cocina, sí. Bueno, pero como Calfero video vídeo o video o Presión, presión. Ta o pueblo. Tranquilo que que lo voy a ver. Pues yo no sé, bueno, Dani tú que lo viviste y vos atrás pues pues lo que te os contase la, la Chen que lo vivió. Qué momentos Antipartido, momento de Ana y de y de Iranchu, que eso ya sabemos que ¿Qué, cuál es tío brutal. ¿Cuáles es los momentos que más hoy le a la Chen o qué es lo que lo que más todos han valorado, lo que más todos han dicho, ojo, qué pasará este este concierto, esta canta, este ratico, que, que pasemos! Yo creo que a la Chen le muy mucho hoy más falta. Yo era en la barra y no lo disfruté pum, pero la, la Chen se lleva que ya a flipando sí. y. no sé y, y también había vi vídeos vi de ISO. Así que... sí yo estoy o sea también llega en la barra yo con Rubén en y también yo lleva que la chain lo lleva pasando vamos súper bien y también después pues, yo estoy que también muy bien la disco móvil que fació Lulu Después de todos los conciertos, pues, hacíamos una, ya una disco móvil que, que hice ya estió, sí que estió. Yo estoy en eh, el momento de purna, ¿no? Porque ya nos da rautos y ya pues llega la disco móvil ahí también metiendo temazos, que si es pencat, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y y estió, pues, el lo, lo único, lo único concierto a, o música que yo podía bailar, porque la resta, nada, cosa. Y, y los correfox. Que siempre son la hostia. Yo tampoco. Y, bueno, yo sí que estié y tornaron a ser la hostia. Y también <risa> va muy dismachen. La, sí. plaza, la plaza ya era plena también. Yo ya era vendiendo entradas anticipadas en el apartado play o Bueno, no te cremes. No, no. Jax, jax, jax. No, no, pero bien. Puede estar que Mafalda ¿no? siga... Yo no los conoceba, no conoceba a colla y bueno, me merqueo disco y... He est estado est no, est no, est est est todo, est todo el estío <risas> escuchando mafalda y ahora soy un fan. Bueno, eh. a cero, pues, y a cero, pero mafalda impresionante. Me la puesta en escena, las letras en general. Las bueno. indillas también, tampoco las no con Isabel también flipé sí. con ellas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, sí que las la con Isabel, la mira. Tú también los lo hagas con Isabel Vicky, sí. Porque estoy en el povo, sí, sí. en lo opuesto de Crepes. <risas> Recenábannos nosotros, y la Ville dice: anda, mira. Está medio de cenar en el fogo. Y, y para yo también estoy un grupazo, vamos, impresionante. Sí, las sí, guindillas no era... lo petaron muy tismo también. Yo como no estoy en Mafalda, que ya, ya, <risas> ya era demasiado perjudicado, la verdad es que eso también coincido de las, las guindillas, que estuvieron fantásticas, como, como siempre, y, y Acero, que llegué una febleza que tengo yo, y, y que antes más bien, pues, video de más tiempo es no vídeo de Wall of Death. Bien. <risa> que en Tierra Barrena somos muy partidarios De los Wall of Death y, y que bueno, que Antipas la han rulado y Pues cada vegada sí. que se van Este verano, cada vegada que se van un concierto van un vídeo de artida Que uh -huh. yo era... Digo, mira, si no está bien fan, claro. fan de emoción ¿no? sí. También calfer un, una nota no Por Alitera Tropical Que bueno, viene todas me, las añadas claro. Y esta chen de Binefar, ¿no?, que son ahora también, Mira, un poco unos en Empurna y estas cosas, pues bueno, la animan muy animan mucho y vienen mucho a chen de esa zona. No, sí, muy bien, de la llitera. La eran mayoría. Sí, de, sí, como sí, no, me chen no. de Binefar que no dar piedad, casi. ¿no? <risas> era, era, era pa' flipar. Sí, y es fácil, la... como en ya son poquicos, pues a pocos es que vengan de Binefar, ¿no? Pero sí, sí, también probó por la chen de Binefar, porque sí, joder. Sí, bueno, que así tienen también con lo del cafre este del. Sí, sí, la... el chamizo. Interchamizos. Inter -chamizo. inter <risa> bueno, que no, que, que sigas escuchando el programa y no sepa de qué, de qué somos charrando, pues que busque por Facebook o por tal, que busque lo de Interchamizos, porque bueno, ya cada vídeo operaste también de. Lo petan también, ¿eh? De flipar. Si, si está Binefar, ya sabes, está, está ONIR. Y, y bueno así en general ¿qué, qué valoración fe de de esta edición de Defendemos la Tierra? yo la para yo muy, muy, muy positiva mm. llegué lo que hemos estado charlando llegué vas a un festival con muy, muy, muy, chen yo me lo voy a pasar súper bien y, y cuento que toda la chen se lo va a pasar también muy bien y y y que hizo la luita ya era presente eh todos los los movimientos de Defendemos la Tierra y era presente el aragonés y el catalán ya eran presencs también como como cal y y eso hizo eso que no lo hemos dicho pero que también cal decirlo que hacíamos un diccionario de aragonés en plan así chico y pues si solo repartimos a toda la h y también ya eran los puestos de materiales en las barras y la h vamos eh, se se ferva cruces yo me fui a acordanza de que le irán chulo yo, ¿qué tal plantas? pero esto oye verdad ¿qué tal plantas? y yo que sí que sí que se dice y y se la valoración pues como dice como dice Rubén que muy buena y o sea a pesar de todo el trabajo pues retornaremos a Felop y que salga mejor porque merece la pena vivir esa experiencia Bueno, pero en ese panfleto que comentabas de, de parolas y de expresión y de tal en aragonés, ¿qué era lo que meteba? Que igual Lachen no se fala y de ella. va, pues, eh, auto y pozal y cosas listas o, o cosas más útiles? Eh, claro, pues era aragonés útil en, en un contexto de festival, ¿no? Pues tenía, vámonos... Ya era como un tríptico, ¿no? Sí, era, ser, era un o, tríptico. O dos, bueno, no me, bueno, me acuerdo. acordando. tríptico. Tríptico, ¿no? Y, pues, presentación, no sé qué... Y, y, y para ligar. <risa> también a la Chen le pega muy todo la, la, o sea, la parte de, de ligar. Lo de buquir, lo de no sé qué, patatín, patatán, lo de. Me empujan furnadas. For, y esa expresión la petó mucho también. Y que la Chen no tonta. <risa> y sí, o sea, y era, y era un tríptico pensado para que la Chen socializase. Porque se puede socializar en aragonés y porque se puede vivir en aragonés. Claro. O sea, y. He... Si en castellano puedes ligar, en aragones puedes ligar y millón y millón. Yo. <risa> <risa> yo no yo no caso de lo de ligar, pero pero sí que lleve verdad que una de las cosas que, que siempre me fago y a, a yo de artedad y que torno casi con castellano y suplida ¿o no bueno no hay una una pero sí que lleve verdad que que son pues eso pues dos días cuarenta y horas que, que prácticamente no servir servido castellano porque eso porque junto al la en un en aragonés u como o en todo caso en catalán ¿no? Y, y también pues eso, bueno, vienen los occitanos, que también cal, <risa> cordanza de, de los occitanos, que bueno, con eso nos apañemos como podemos, ¿no? <risa> cada uno en la suya lengua, y, y sí que también es verdad, ¿no? Y, so, y sean bien plurilingüe, que también lle en puntazo. Hmm. Sí, sí, la verdad que... Y lo que has dicho, que en catalán también, que ya <risa> había mucha gente de la francha este año, Que, que vino el chen del Baixinca y, y de la chen que vino de la llitera también De la parte catalanófana ¿no? ¿Sí? Sí, de la chen de Tamarit con todo Ah, vale Bueno, más los del bo el, el box de Can Roses sí. que ya son integrados Ya son casi sí, sí, de... Sí. no sé si se ha padronado el uno en Artidad, mm -hmm. pero poco. No, falta. pero ya nos gritan en plan, ni se año <risa> Ya no cal ni gritarlos ni nada Ellos ahora tienen apuntadico en el suyo calendario ya reservado partida Bueno, y, y, y qué tal, ya para pa ir rematando una miqueta que el tal con la chen de la ardida, que cuento que muy todo bien, pero para que lo sepa toda la, la chen que nos has cuitado. Pues muy bien. O sea, mm, pro majas todas, ya pues. Mm, y este año muy contentos a mes, porque pues eso, nos no, nepulemos a Duyar y tal. Y pues encantados de. de ver lo o sea, suyo lugar con tanta chen y ver que tanta chen también. Empara eh, La suya luita Y la va conisiendo Y Y pues la La difunde ¿No? Sí Que Existe como una Simbiosis Entre Artieda Y la resta de Aragón ¿No? Que Sí Muy Que el Aragón Empara Artieda Y Artieda, Artieda acudía a Tot Aragón Sí oh. ya Muy bonito Ver, son amor, <risa> de poética pura, ¿no? Total. Total, total, Bueno, la verdad es que ya importa, ¿no? Un festival que ya auto gestionado, con una crisis muy tos que eran subvencionados San Cayu y ahí esté. Yo lo apunto, el, el primer festival de artiedad se fació en 2000, 2005. 2005 mm. Luego ya había un parón por los motivos porque lo fació no subió Intecho en Allá. y es verdad que hay un festival autogestionado con la Chenda Artieda, con la chen Bloque, Chovenaya, Gorapurna, siempre un poco reafirmando todas y importa importante eso que lo se fue entre la chen, con un discurso político y la chen que se amana Artieda Eh, goza a tornar a la añada a venir en eso mm. y importante año con Isco que la digo solo en Artieda vienen por el ambiente porque te cuaca y yo me pienso que quiso esta añada pues ya lo ves un no que muy tachen joven muy que no conoces y eso es el, el relevo chen de nacional de un festival mm. claro y bueno además es un año muy especial que hemos vivido todos con ocho juicio de, de los hueitos de Yesa también, no sí. que que llegaron a Mica quizá también este un momento para Poliu, sobre todo con las parolas de Chema que yo creo que echaron muy bien en uno de los güito, eh, acusado acusados, los hueito imputados de, de Yesa Que decía que que Kale va a celebrar la sentencia como una victoria, ¿no? Y, y daba todos los motivos y tal. No sé si... eso también he grabado? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. bueno sí. que tenemos el problema... Con el sonido, con pero charada, pero claro. yo estoy que sí que ya todo grabado, ¿eh? Yo me fui a acordanza de la cámara aquí. Bueno, no, no las perezco muy ganas. <ríe> Y si sale, sale. Y a, o sea, hablando de los 8, que yo me quedo con... lo momento de Ariel 2.0 porque ya <risa> ya lo, fació pues un discurso propolio para los 23 de abril y, y en Artida torno a hacer de las suyas. Y yo soy fan de esos momentos de Ariel. ¿Y son viernes o qué? De... No no los sábados. Joder me he pierdo. Para lo Armando pues no para. Ah vale para vale, trear, vale Para crear vale. sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Dos festival y pues Ariel vamos. Sí, que ahí... se encenegó también Con... iba, iba yo ya una mica también <risa> pues sí sí pues sí eso pues también estoy muy muy emocionado un momento de de, mm. de de Chema por fin de, pues, de todo lo que hemos pasado bueno todo lo que han pasado él ¿eh? sobre todo y, y en, en este tiempo y, y bueno pues a, a brindar no que es la canta que tenemos de fondo no sé si bueno Bella anécdota, bella curiosidad Porque siempre que charramos, defendemos la tierra Siempre sale bella anécdota, bella movidas. ¿Ves? Ya levanta la mano, una... ya levanta <risa> la mano O sea, yo no lo oí Porque claro, pues con todo el trabajo Pues casi no hemos puesto alicardar este año Pero eh, no, no sé mm, ¿Qui lo dijo, Ah sí, el Andrés de Madrid Que los domingos de Maitins llegan dos, ciendo ese En las duchas de Artieda Sí sí, suena. sí, sí, sí, Dos sí. Eva ha sentido un charrane pero que le lleva que ya un mito. No, ¿verdad? no, no. Pues uno de Purno lo confirma. Sí. O sea, <risa> confirmado y de todo. No sé, Piso yo sí si que... yo me llevo el momento y yo midió el puesto <risa> para hacerse un tatuaje. Que ya aguardando todo pues, para las duchas y, y escuchaban pues como el de, la, de la pistoleta y está y que llevan que se lleva afeitando y no, no. se las un tatuaje ahí. <risa> Pero sí, es cierto. Y no sé, si tú te enteres te de Bella coseta, yo... Una anécdota. llegué Est yo era en el pasillo del baño. No yo era dentro del baño, sino en el pasillo, en el pabellón, en... <coughs> mientras los, los conciertos del, del sábado. Y yo ya era, estoy esperando, porque va una renglera de Chempro Gran. Y, y va a entrar a, eh, Irán Chuvarela. Y principiamos a escuitar un... Como que una persona llega trucando una puerta que va que que a Sti. Pero llega trucando, pero no decía, no decía ni res. Y mirabanos de, de abrir la puerta y no, y no se abrió. Y, y la Gitanchu, pues iba, iba bien, ya, la, iba fina. Pues to, to, to, con, con to uno y, y, y. a, a este, ver, que sí. se puedan contar, ¿eh? A ver si nos van a sí sí, sí, sí, sí. Y así los dos, manaman, man, mirando de abrir la puerta, pues no. Pero no. Llegué. rematamos preocupados por la persona que o el perro o no sé qué ahí <risa> dentro pero bueno. Eva un, un ente un ser trucando la puerta no se sabe Eva, si era vivo muerto? bueno f vivo y era f pero no, sé, no sabemos <risa> si si continuó vivo nada y soy también una anécdota de irán tu también cuando Lulu fació la la disco móvil eh, metió Mónica Naranjo la de sobreviviré total Y Ranchu se, se empulló en la tarima y saque ganos montado y principio a bailar así como una diva como es ella y lo bien, <risa> o sea, este es un momento también top de la noche. Pues bueno, yo también vi, vi o, o, o domingo de, de My Teens desayunándonos en, en el albergue que ya era, era Chema, pues como, no, sí. Chemi. <risa> Mari, perdón, Semari, eh, eh, que ya era bien, que iba, iba bien, pero yo voy a tener toda la, toda la mi vida, la imagen suya, cantándole a Chilo Pelau, eh, a Manolo Cabeza, abuelo en la orella, una de la ronda, que ya, que ya era Manolo ahí como de, pero, pero, pero yo que fui aquí. Pero que no estás con <ríe> <ríe> sí, sí, la otro cantándole, no sé si era La Casa Caída o una de estas, cantándole en la orella, en fin, buena, buena imagen. Todas, todas estas imágenes, para la Chen que nos has y que no haya estado nunca, nos prendemos la tierra. Pues ya sabe lo que ha de Fer, pues ya se en esta pues Tartida, pa... Sí. Lo segundo de Chulio, oye, sí. lo segundo, tercero, cabo de semana Sí, no, sí. 15, goza de estar Lo 15, 16, 15. 16 pende, pero sí No tuviste que haber estado 15, 16, 17, pues, ¿sabes? Sí, sí. este año sí eh, Rematar San Fermín, sí Sí, eso sí, sí Pues eso, no sé si es principio ya, a trabajar en Ovenien Sí, quizás sí. la ¿Sí? mandamos hemos principiado sí. Yo lo preguntaba cómo No, era. no pero, pues, sí. Hemos Bueno, las pilas. Sí. ¿Puedes darnos bella primicia? No. no. <risa> bueno, que molará muy todo y que sí. será encaravilloso. <risa> Joder, muy tomillo. Vaya, chan, chan, vaya. chan. Hype. Ay, y sí, que para año venían, que no lo he dicho antes, porque me ni sublidado, que para año venían, lo que hemos de hacer, y concienciada concienciado haciendo tema de colochismo, porque yo me fui de, la, de las tagueras, la de tiedad, después de, de recullir una mica todo, Y me eh, acerqué a lo parque, don, um, a lo camping, vaya. <risa> y eso ya era una escombrera, macho. O sea, yo decía, pero aquí la chenye guarra. Y, y no oye, porque no ya no haga eh, Bolsa, bolsas de basura ni cosas. Allí deja de decir, esto lo aviento aquí y ya los lo coscarán. Pues no, no. O sea, hay un lugar y Cal de lo limpio. Y eso estoy que sí que hemos de. De meter ahí. También. Sí. Muy bien, muy bien. Pues no sé si veía cosa más. No, yo cuento que... que no. Pero luego tendremos los vídeos. Tendrán. Saldrá el cartel de año venien y a los días los vídeos de las charlas. Sí, como ha pasado este año, ¿no? <risa> <risa> bueno. Y somos pues, pues, muchas gracias a la Chenke, ¿no? y eso y que vino. Y soy que os convidamos, ¿no? Ah, a y a que como zaguera anécdota, muchas gracias también a Mireia bey diputada de las CUP, que gestió también que le tocó el bingo y sí, lo donó a Luis. Y es cierto, y es cierto. Hm. eso eso sí que buena sí, y quiera donar dinero como mire ya veía o como <risa> y quiera donar dinero somos subiertas sí y eso. con ganas de que toda la chenda Aragón tenga como referencia lo festival nuestro perfecto Pues muitísimas gracias, Rubén y Laura, lo eres Rubén por por haber venido pues a contarnos una miqueta. Este este zagger defendemos a tierra y está feina que feito mentre soverano y con con una canta de ocho todos de bun nos li mosta los siguen viache, tal los siguen feito de este verano. Aso lugar de señores, pueblo de muita grandeza. Os caices por os campos, as fanegas por as eras. Los cuartales pa'l señor. Pa casa na danqueda. Eh, y lo poco que en queda para casar al pargatero, para comprar aceite y cera, para alumbrar a San Felizón, que nos guarde la cosecha. Y se encallo de narices, levántate taracita, que te ensemblan las perdices. Tiro, tiro, tiro, tiro, las clavetas en el trigo, o pastore la caseta escurruchando la boteta. Tiro, tiro, tiro, tiro, las clavetas en el trigo, o pastore la caseta escurruchando la boteta. Taratita fue a cazar, se arreo buen morrato. Levántate, Taratita, Están sembando esturca, tiro riro, riro de todas macaras yendo huerto y he durmiendo la vaquera larguiza en una mosquera. tiro riro, riro de todas macaras viendo huerto y he durmiendo la vaquera larguiza en una mosquera. pastor a pescar sin clavo en una vadina le pilloro forestal en tres mayinanguila piori riori rio a sobellas por el rio oh, pastor ranchenadera para la que quiera piori riori rio a sobellas por el rio o río. Oh, pastor ranchenadera para la que quiera y tornamos en esta tierra de Barrenaos, desde lo que facie este este verano, este estío, en 101.8 de FM en Radio Topo. Y nos dimos una miqueta en Taosur. Vimos desde Artieda, baixamos un poker, dica, huesca. Huesca, que ya sabes que fa las fiestas de San Lorien pa' agosto. No sé si ten bel día fixo u, sí, o va cambiando. Y sí, está esta ya la mía cultura Los festiva. Lo 9 o 15 de agosto, siempre. Sí. Lo 9 15 de agosto. Y que, y que, bueno, pues que como todas las fiestas de, de Aragón, pues tiene la parte una mica pues más... Más tradicional, más, en fin, que, que a Belunos, pues nos, nos agota una miqueta, ¿no? y tiene pues pro que sí a la Chen a la Chen Disiden a la buena Chen a como lo queramos clamar pues que busca defender las fiestas pues de, de una otra traza no y defender una cosa alternativa eh, sin sufrimiento animal feminista y, y con atrás valos diferentes no de, de las tradicionales y llevo caso de de Huesca que en estos Alloriens ha, ha visto Naiser no sé si ya Ivan Naisir la Peña Albacarreverde, reverde. que he visto de de reverde, Carreverde Sí, bueno, si nació en abril, 11 de abril, no, distañada. Y bueno, pues lleve un espíritu disiden que lleva en Huesca, alrededor de Chen que lo que quería lle disfrutar de las fiestas de suyo lugar, de una traza esferen. Nace de muchos costaus porque lle verdad que, por ejemplo, cuando 15m Nos ha hecho Chen pensando en hacer una peña alternativa en Huesca, eh, alternativa en el sentido de, de antipatriarcal, porque, por ejemplo, las fiestas de Huesca, uno de los elementos cultural central son los danzantes, que son danzantes, son hombres, y de encima de unas familias eslesitas, como el antiguo régimen. Y se parlo de esas cosas, lo que pasa que, bueno, ya sabemos cómo remato 15M, no teníamos tampoco mucha capacidad en ese ínte, pero siempre viva Chen, que añada tras añada, se ha chuntaba a hacer un poco un poder por hacer bella cosa esferena. En el 2016 han dado las circunstancias ta, ta roclar una peña que es la albahaca reverde y que bueno pues tiene una identidad muy clara y el lúdico festiva y hacer fiestas y ecologista, y feminista y aragonesista que también importan y animalista. Mm. Vale, vaya buen listado, ¿no? De balos de y sí. eso contrapuestos. Y hay pues, no. pro, pero bueno, <risas> ayer, claro, un poco la sensibilidad de la Chen que, que, que, que, que se ha yunta alrededor de, de esta peña, ¿no? Y bueno, pues como todos organized, como, como nació la cosa y como como hay u, como ha funcionado en este, en este bal, baltizo ¿no? que ha tenido en, en este primer año de San Lorien. Sí, bueno, yo he estado pasivo, ¿no? Eh, por circunstancias eh, he estado viviendo de fuera de Huesca y he estado socio. Ahora supuso que me incorporaré a, a lo que lleva un proceso normal de trabajo, pero bueno, sí que es verdad que lleva replegando autas, hay iniciativas. Y bueno, pues eh, la idea de ayer a Isa se creyó en abril y, y la idea de ayer a crear un programa alternativo en San Orien. Sobre todo y principalmente crear un programa eh, justo a la hora de los toros. que era una cuestión fundamental que vamos a analizar ofrecer a la chen que pasa de los toros ya no que siga animalista o que o que pretenda estar en contra o tenga más sensibilidad contra contra maltrato sino chen que simplemente los toros no les cuacan y pro eh, ese es el objetivo no hacer mm, un ensayo porque esta año se han feito pocas cosas nos han cubierto todos días pero cada día ofrecer un un un auto en esas horas, ¿no? Porque sin duda en lo que pasa que remata en terrazas, fa atras cosas y de esta traza pues la organizas y le das un referente. claro, porque de concello, desde atrás peñas no se fe va a agarra alternativa, ¿no? Supuso a la actividad taurina, más lo de bella traza. Que yo conozca, no, de feito el año pasado pues ya hubo polémica en Huesca con el cambio de gobierno. una propuesta ta suprimir as corridas de toros que chustó eno tiempo pues claro a investidura deo estío chustó un mes antes y muy polémica y que iban a quitar los toros a la fin ha quedado que se va a hacer un debate que aún estamos esperando que principio ese debate no digo como parte implicada pero bueno sí que hay verdad que se fació un Eh, no, no era una fractura porque encima también se cuestionó temas maíralesas, no como como un pilar ahí eh, que viva patriarcal de lo que eran las fiestas y eh, bueno pues a partir de allí y eh, era una cuestión de ofrecer una alternativa que las peñas tradicionales de Huesca no no ofrecían y encima con con a, con a peso que tienen muchas peñas que eran peñas que en suyo día un papel importante en la transición peñas con chen de cuchas pero que no han respondido a vistas expectativas, no han, han ido a un modelo de consumismo con un programa cerrado subvencionado porque los toros son súper sub, subvencionados y si no, no existirían y a partir de ahí se puede charlar un poco de de cualquier cosa no y era un poco plantear una plantear eh, una peña que faiga otras cosas porque a resta ya sabemos lo que lle y, y una cuestión un poco ya de, de crear espacio en huesca que, que, que no existía no bueno ¿y, que, y lo que qué actividad es, es, se han feito este este año sí bueno pues este año con lo que os comentaba ayer en un ensayo eh, se fació día o día once el reverdeces que era el, el festival alternativo que se elevaba tres añadas Fendo, la añada pasada como No Toro Fest y otras dos añadas eh, de, de organizaciones y era un, un DJ importante y era la hora de los toros, no pues son grupos en el Parque de la Universidad Chusto, Chusto Amand de la Plaza de Toros uh -huh. y la verdad es que de, del éxito del público importante ¿no? eh, también Bien Bueno, Con 13 Kraus, El taides, Wala, Walla eh, me pienso que, que, que va a estar bien Uh, o día siguiente o 12 un, una ronda tradicional de bueno un pasata viernes como lo queramos decir pues bueno desde desde a catalítica que hay un centro social que también ha sido en Huesca hace pocos meses y un poco el centro de operaciones de peña pues se lleva un pasata viernes por los, los bars alternativos eh, un poco un poco más disidentes frente a ciudad eh, yo ya no estoy allí ya, ya era en otro pueblo pero me pasaron fotos y yo era pleno y era pleno pasata viernes Con gaiters, con música La verdad es que, que, que muy to bien O día 13 se hace un bolo encierro Que tal <risa> no lo sepa. Explica, explica eso, que las, las imágenes yo que he visto, son bien Sí, Son bien pinchas, sí, sí. Además, facieron eh, ensayos la semana anterior, porque claro, los recorridos es un poco complicado, ¿no? Encuesta en la ciudad, facieron tres recorridos, unos más largos que otros, y la verdad es que llevo bien pincho. Y bueno, yo una idea que yo ya tengo en la cabeza a transportar a, a ver el lugar, porque te lo pasas muy todo bien y ofreces una alternativa a sufrimiento animal. Y e ese día ya, como colofón, Eh, una cena de socias y eh, era una cena vegana. ¿no? Pero, que pero, pero ¿en qué consiste el bolo encierro? Este. El bolo encierro, pues consiste, y en un encierro, pero con bolas, unas bolas Chigans de plástico. Cuando digo Chigans, pues no sé, día el, el, de todos los tamaños, ¿no? Pero el suficiente a tirar a varias personas. Y si, y si, y si van borrachas, pues puede tirar a toda la masa, ¿no? Eh, y, y bueno, o, o te maje, hacer un recorrido en desnivel y pues. Las, eh, las bolas van rebotando contra las paredes, contra la chen, si había mucha chen lo pasas mejor y reproducir un encierro tradicional de que se fa con vaquillas, la verdad es que hay una idea muy pincha que ya se fa en otros lugares eh, que se imitando en los consejos de no, vamos a decir entre cometas y que bueno yo me pienso que es mejor que no lo que fan con los niños ahora que ...que les meten en, en talleres de tauromaquia como fan en otros puestos... Eh, ...a enseñarles unos valores que no tienen nada que ver con lo que es la, la civilización... ...yo respeto a, a los otros seres vivos. Y ya, sin irnos neta, o tema de los ritos animales y tal, más barato. Y más barato, sí, porque el tema de los toros, bueno, las vacas, los seguros... ...ahora son con, reglamentando te asegurar, el asegurar o director de Lidia... Pagar muchas cosas, un bolo encierro al final y pillar esas bolas de plástico, no no sé cuánto cuestan, pero mucho menos que, que alquilar... Y menos peligroso, sí, peligroso, peligroso menos. también, porque no, no muere, como mucho te, te caes y valientes. Y pero, claro. sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, pero uno muere y una muerte muy graciosa. Sí, sí ¿no? Mil maneras de la mortase, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿y qué, y qué más se cursa que te ¿Qué más, qué más eh, se fació y se, ha, y se pasa a de Civas. Sí, no, bueno, eh, eh, a la fin hice <risa> un programa. Vieva ideas, eh, por ejemplo. ...de hacer eh, una... ...¿cómo decirlo?... ...no reverdefes ¿no?... ...sino hacer más autuación a otros días... ...se echaron con la Peña Alegría Laurentina... ...que se tenían con Tautos... ...que era una de estas peñas que podía tener a priori... ...un poco de sensibilidad... ...pero bueno, por temas de premisos... Eh, no, ...no se pudo... ...también eh, comento que la Peña... Albacarreverde no y en espacio... ...de las Peñas... ...porque hay interpeñas en Zaragoza... ...en, en, en Huesca hay un recinto ferial... que de Antima ya se cobra... a la Chende de y fuera... ahí fuera me, no. me, me digo que no son socios de Peñas y no ha entrado ni se, ni se chuego. Con lo cual, eh, la idea ya suposo, y estoy a lo charro, sin que igual sí. la Chen luego dice que no, no lo sé, pero bueno, se lleva alurando porque lo leí el eh, tema de, de tener un espacio en el centro de la ciudad. Está ta, ta, ta música y está meternos a otros o nuestras actividad, ¿no? nos ha puesto fermas también por una una cuestión, una cuestión simple, claro, la, la Peña se funda en abril y tampoco tampoco sabébanos la, eh, la la respuesta ¿no? de feito se ha empleado casi a las a las 300 socias que hay una cifra muy buena, muy buena hasta oh, la Pua peña peña porque la, pues que había la competencia hostia, sí, sí. Y claro, si en vez de 300, hasta chuntas 50, pues claro, a la fin, pues sigue un problema, ¿no? Me pienso que la añada a Benie, pues a ver si podemos crecer más. Y, y bueno, pues con eso, más capacidad de trabajo y más capacidad de demandar, de demandar puestos. Mm. Y bueno, ¿qué tal la, la experiencia en, en general de este año? ¿no? Todas esas actividades, ya llevas diciendo pues que, que la chen respondeba y tal, ¿no? Y, y cuento que, que habrá salido la cosa bien, tal ta año venien, para repetir. Sí, sí, la valoración y positiva. Y bueno, pues, pues a, la, a la fin ya chuntar a, a toda la chen que piensa hacer en la ciudad, que piensa que ya to, que otro modelo de fiestas y es ya posible. Y a partir de ahí, pues eh, continuar treballando, porque bueno, o papel de peña no... no solo ye, eh, parar autos en San Lorient, sino tener un programa toda la añada, ya sé, son fiendo asambleas, y me pienso que, que podrán salir idea, ideas positivas. Antimas también quería decir, que se me va a su olvidado, lo tengo apuntado por, por anotarlo, eh, claro, a, apostamos por unas fiestas inclusivas y de diversidad, eh, diversidad sexual, étnica, lingüística, de feito, la peña nombla albacarreverde, y en aragonés eh, y apostrofau, Si entras en la web, la web bien bilingüe, eh, las cartas vía mail se mandan en bilingüe, se ha feito un, una apuesta por, por el aragonés. También se ha feito una apuesta contra eh, las discriminaciones y eso ya era una responsabilidad colectiva de toda la Chenda de la peña. Le una, una pulsereta y eso significaba que eh, enviamos comunicados a la prensa y por redes sociales que si lleva un, un ataque sexual o, o veía persona se sentía agredida, que sabiese que, que, que, que Chendra Peña tenía la responsabilidad de adullar y, y, y de, de luchar contra esa discriminación. es tan importante pues porque, desgraciadamente, estas cosas pasan y esta en, en Iruña eh, se ha liado y en Huesca, pues eh, no lo he contrastado, pero ya me han contado de casos de odia nuevo, pues que lleva día fuerte en la que la chen se pasa y se pasa en un sentido de lo que, lo que todos vivimos vi, en, en San Fermín, ¿no? Ay, qué, qué cosas de verdad Y eh, ya se me ha ido Sí, no, bueno, pero Ahora sí, que son ah, sí, sí, cosas sí. que tienen que superarse Que, te, que tenemos que estar todas concienciadas Y me pienso que, que Teniendo una peña con estos referentes Va a estar más fácil pues Para, para empoderar Y para taluitar contra lo que llevo Machismo, no masculismo Y comentaba, comentaba si yo que pues que, que, que como todas las peñas, ¿no? Pues que, que la idea ya nofer no ferno más, eh, Sandorien, que igual yo o punto más eh, pues de, de más borina, de más, de más faina pa' Una peña, pues como podrían estar aquí lo, los pilas, sino pues continuar toda, toda la resta del año, ¿no? Que de ella se eleva? que otras fiestas yo que, como soy cheposo, ya sabes que, que las fiestas de Huesca no las controlo no guay y has visto cosa... que no sé ni para cuánto casa nadie. Zaragoza. <risa> Zaragoza, exacto. ¿Qué, qué idea ella se le va de fer de actividad mientras esto el año? Pues bueno, he eh, van una una asambleya gorata septiembre para charlar de, de programa, no sé y que no me ha plegado a un elauta porque no, no, no pude estar, no sé que se ha valorado, supongo que que vi habrá propuesta hasta pues en la línea de, de lo que es la Peña, ¿no? Eh, en la línea ahora me pienso por ejemplo el tema del aragonesismo, se pueden hacer muchas cosas culturales alrededor del veintitrés de abril. Talmena, yo me comentaba a otro socio Hecho Benallo, Fer Bella cosa 20 Veinte de Aviento eh, Bueno mmm, Yo tengo ideas Esto ya lo lanzo, si, si las cuitano con los de la Peña Ya me dirán, ¿no? Eh, fer Bella cosa relacionada con el tema de los refugiados eh, Ya he dicho que La Peña tiene una sede en un centro social La Catalítica eh, Se puede hacer un, un festival, se pueden hacer taller Se puede hacer eh, pues bueno, Cosas relacionadas con, con, con Luitas y Dreitos, y en este caso temas refugiados Que es muy presente Me pienso que, que habrá ideas hasta ta, ta ir haciendo faína, ¿no? Y bueno, yo si, si el año en pasan los voy en Boita Tahuesca, Huesca, eh, cómo puedo refirmar a la peña que cómo puedo, bueno, apúntame y cuento que no, porque no no sé si eh. peña. Ah, sí, ¿eh? sí. ¿Me puedo de Este peña año nuestro que está amigo Fernando Carrasco Sí. que salió solo Día Nuevo y por ahí, teníamos otros compromisos, pues bueno, él no se va a hacer toda peña, pero eh, vaisemos tal la Catalítica, que por cierto llena carrera la Lanuza, muy identitario todo. y, <risa> y recuerdan no mismo los detalles. Eh, los detalles son, <risa> sí, bueno, coincidencia, pero bueno, hay una coincidencia de las buenas. Y se fue a Peña, porque yo precio, precio y he regalado, con lo cual, con la Pulsereta y Pro, con lo cual, si sí, ya sabes que iréis con vida huesca, como siempre, y vosotros también, sí, y os feré de la, no os de la Peña, si no y sé. claro, y a refirmar. <ríe> pues nada, no, pues nos veremos de la Peña, ¿no?, para el claro. año venien, a ver si, si el año venien puedo puya allí. <ríe> Viera o Cubata de Valdes un día, eh, bueno, y un poco... Ay, mía! Son unas tres populares, yo la verdad llegué la los Zagersal Norien que voy a estar. Llegué sí, oh, oh. o, o, o día nuevo y y como dos días en un y se, se fue a largo. Y muy y destroy, sí, sí, yo sin la, si no me plego a fe la cluca de aquella, yo sí. creo que me da Y Yo que fue preparación como si fuese Tour de Francia y todavía claro, me mentalizo, si no. Oye no, es lo que tiene estar ciclista que tienes claro, ahí no, una tenemos fundo. bueno y comentabas también antes pues eso pues que ya que, que este reverde fes no venía antes del fest, no toro y, no y cuento pues que también de, de, de toda la eh, de toise caldillo de de chen que llega sobre todo pues en las concentraciones antitaurinas taurinas y, y tal no sé si se continúa se ha continuado ofendiendo la concentración taurina se ha transformado eh, cómo cómo oye ese y se te ahora mismo sí de feitos decía no que reverde fes se fa Se fació día 11 y la antitaurina le vaya ya muchas añadas fendose 10. De hecho, en la peña se respetó a fecha, hasta que la chen esa semanas a la concentración, e incluso en la carta con un programa, eh, la peña refirmaba la concentración antitaurina. La concentración antitaurina de Huesca, el otro día lo charrabanos con una compañera, y es probable que llegue la única, bueno, la única, no, la mmm, concentración movilización anual en Huesca más antigua, que se repite. Que ha continuado sin interrupciones porque yo de entreno a Chovenaya en el 98 y se feba y me pienso que, que la chen de Chovenaya la principio a convocar en Huesca en el 97 o 96. Okay. Ya que entre, 20 añicos. 20, oh. 20 añadas, sí. Y e son, sin interrupción, contra las becerradas contra tal... Eh, luego... Eh, la, lo, Ya Yachoena ya lo de hizo y se principió a hacer una plataforma, que era la plataforma Ostense por derechos de todos los animales, que vivía Chen de la CNT, vivía Chen ecologista, vivía Chen también de, de un centro social que vivía en Huesca la Algarada, bueno, pues eh, nos achuntaba anoche y todos hizo ha ido ha ido ya eh, permaneciendo no tiempo, dikaway. continua Y bueno, continúa con pues con presencia, viene Echen de Zaragoza, viene Vinochen de, de Protectoras de Madrid, que la organización ya, sobre todo ya echen de animalistas, de, animalista, de sociedad de, de protectoras de animales, como tienen buena red de contactos, pues se eh, Pues siempre, pues siempre se amanan y bueno, pues ya es importante, ¿no? Porque ya es complicado que la chen se embreque cuando ya es en fiestas. Siempre ya es muy complicado y encima día 10 que día grandes fiestas y siempre tenébanos esa complicación, ¿no? Que si se pese en otras fechas, porque había mucha anti ya no antitaurina, sino que decía antes que pasa de dos toros. Y, y que no se van y que no se aman, pero con esas fechas y complicado pero bueno se va creciendo y la, la concentración continúa allí sí y yo sé en estos 20 años cuento que sí que se habrá visto no una grisida sí. da de, conciencia de, y de cuento que cada vegada más chen sí. en en las concentraciones y menos en las plazas sí sí bueno tengo una foto del alto Aragón que nos nos sacaban 5 y el de la guitarra meteban y la verdad llevamos bueno ya éramos siete Que encima llevábamos van, un ataúd, un ataúd, hacíamos sí. un ataúd, pero ahí en plan currao inmortalizando el, el toro que iban a. Bueno, y éramos siete el de la guitarra, pues dende ISA, dende ISA, del año 2000, 2001, Dicagüe, pues ha crecido la cosa muy tosí, pero en Zaragoza pasaba igual, al principio, al <risa> el primer principio, año y todo, pues sí, y, luego... y los peruanos que llegan a cantar nuestro claro, la música. Claro. claro. La sí, sí. cuestión principiar y luego la Chen, la Chen con, con sentido común y civilización y educación, <risa> remata acudiendo a estas cosas. Y las plazas, pues bueno, ese debate, ya, ya sabes, no, la estadística y la, la ciencia de manipulación. No sé, el otro día me lleva informes de la plaza de, Charro de Bilbao, no, que Ye, muy subvencionada. Y según cómo enfoca la cámara vacía, el otro día hay de qué plaza de Aragón, Tarazona y era, no, no, no sé qué, qué pueblo y era, y era semivacía la plaza. Y era semivacía En Balbastro y Stañada nos han feito toros. Por una cuestión, no sé qué ha pasado con el contrato. Cuestan perras. Sí, no y los taurinos, perdona, ¿eh? y los taurinos facieron concentración reivindicando a los toros. <risa> <risa> ¿Y Sí, sí, pero le sacaron... Eh, el problema de la reducción del día del claro. Taragón... Que redauta... Eh, pues, por favor, a tradición... Pero oye, curioso... Eh, son fiestas subvencionadas y en Huesca... Lo que os digo, como todas las peñas... Refirman los toros y los toros ye, ir a, a beber... Ir a minchar y a tirarse espaguetis... Pues bueno, había ahí una fractura social... Porque claro, el que va a los toros de verdad que entiende... Son cuatre... Eh, sí. Y encima... protestan contra la altitud de las peñas, pero sin las peñas en huesca eh, no había toros. Y eso pasa también en Pamplona. Pamplona hay un ejemplo que, también. Que la plaza a rebutir de peñas. Claro. Y toda la chen que y en la plaza, o casi toda la chen, no llegue mirando los toros. No, no, llegue, llegue de espaldas, ¿no? De sí, espaldas y claro. emborrachándose y bebiendo y minchando. <risa> claro. Vale. Sí, sí. Bueno, yo cuento que eso pasa en, en casi todas las fiestas que había. Oye. Zaragoza no, había ah, claro. puestos que no, eh, que son Madrid no, Sevilla no, pero bueno en Aragón, en Cataluña pasa igual Hombre, en Zaragoza claro. en las corridas de todos, lo están. que hay en las en las vaquillas ah, sí, sí, sí. en sí. claro, la vaquilla ver, que ir, de resaca, el bodegueo, el tal, están pues, o sea, en vaquillas en Zaragoza, ahí sentado que te pasaban una cosa ahí que no sé qué y era ahí, un brebache listo y ya pumba. Pero vamos, sí, sí, de verdad, eh. Sí, sí, pero eso, que, que muchas vegadas, si, si en cuenta de estaller a los viese payasos. Un claro, ¿no? sí, trapecista, sí. pues. Mm, sí. O, o cosa. O, buena, eso, buena, o un DJ metiendo música. O, buena, ahí que ahí. no. <ríe> importaría igual, ¿no? Sí. Una piscina es... sí, una, sí una, no una piscina de espuma. Sí, sí con los borrachos igual hay un problema que. que o se la beben pero el alcohol, <ríe> o, o se, se afogan. Pues está sí bueno millar piscina no <risa> la piscina de bolas la piscina de bolas pues yo yo está está la verdad es que llevo una cosa yo lo de las peñas yo como, como bueno pues por lo mío bueno por un lugar a tan que iba yo y tal pues yo ya era muy fan de, de las peñas no yo siempre decía ¿va? siempre teníais ese barrunto de Ferenza en Zaragoza, una peña pero claro una peña pues pues eso pues como la que es feito en en Huesca de sí. pues eso, pues con unas balos no que bueno, que fuese una peña no más de Borina que llegue muy bien y tal sino que también pues pues tenes esa bella cosa pues pues eso pues pues de, de alternativa y de y de hacer cosas diferente, ¿no? Y, y una vegada más, pues, huesca, nos he ganado y he y feito la, las cosas bien antes que, que no nosotros, porque en Zaragoza tenemos la desgracia de que eso no existe, ¿no? Que yo sepa, no Pero, sé si... Y que Zaragoza y Esferena, bueno... Vosotros viví, vivís como bueno, tú de, de... No lleves de Zaragoza, y de la almozara ah. Almazara ya lo admitimos, en Zaragoza. Almohada, ¿eh? Zaragoza tiene muchas peñas y me da la sensación que muchas son como en Euskal Herria, ¿no? Sociedad gastronómica que se achuntan. De peñas de Chemayor y... Porque yo sí que vais a bañadas en Zaragoza con, con amigos y era una peña que eran también los suyos pais y eran un polígono en Ajota Y era, bueno, sí, se montaba una fiesta paralela Pero no llegue como en Huesca Que son cinco o seis peñas Y todas, eh, paran todos con o con sello Allí iban un poco a su... Bueno, que había una federación y interpeñas Pero, claro, que Zaragoza y tan gran De feito, yo me pienso que Zaragoza y. Bueno, no, no conozco modelo valenciano Pero de la ciudad del Estado español La más gran Que conserva un modelo de fiestas De lugar Con las peñas, las camisas Y curioso y curioso hizo por eso igual también a partir que huesca capital mundial Y ha ganado a zaragoza me pienso que igual y es fácil en zaragoza ferizo también porque tampoco son peinados no Claro, yo. Peñal yo, yo, yo Barabán, eh, no sé, vía Peñas, no sé. Hombre, vía Cuesta, así que, sí que son en los centros. En la carrera ahí está de claro. en la ocallizo que vía que va desde de Ocoso, de Casamiguel, Miguel las No sé si son sí, cinco o sí. seis peñas diferentes, ¿no? Y claro. ahora han feito una también aquí en la Madalena, claro. que, que se han trasladado y tal. Y, y sí que vía más peñas en. Pero tú, claro, yo tampoco conozco a guaire peñista. No sé, <risa> día hemos de traer peñistas a Aragones o a <risa> si si ve el peñista nos llega sí. escuitando sí. de Zaragoza que, que por favor pues que no que se meta en contacto con tierra de barrenados, arroba, gmail .com, o en buenos redes sociales sea y, y bueno pues el día lo, lo podemos tardar aquí no un especial tapilars no Bien habrá bien especial especial de pilas una otra una otra vegada ¿Y cómo, cómo podríamos? ¿Tú crees que se podría hacer una experiencia parellana o parecida en, en Zaragoza? Sí, sí, perfectamente O sí. en Teruel o en bueno, claro. Anquesía En Teruel se van fañadas cuando yo era haciendo estudios en Teruel eh, También una fiesta alternativa que ya era entre concentración antitaurina, llevan collas y lo montaba la chenana lo contaba ¿sabéis que para parabais sí, ¿no? sí, sí, sí que, que yo a Steve por primera vegada a los draps a los draps el, en una placeta que vive a ver Chico sí, no, Rona no, pues. sí, no, Romero nombre, hombre sí, pues llevaba la, la, la chenista de, de, de CNT Chesús Pitocistos y una añada que ya era pues claro y Teneban un espacio pero duró poco no lo, lo, lo que, o te cansas o, o claro, lo, lo típico pero bueno entero el Teneban pero claro ya era no, ya era una peña y era un concierto que hicieron de protesta, pues por bueno el ochetiboye para unas fiestas alternativas, ¿no? Y bueno, no sé si, si contarnos ya para rematar también, pues como han rematado eh, Laura y Rubén con, con bella anécdota, no sé si había habido bella anécdota contable en, en estos San Loriense, en esa, en esa Alba Carreverde, en esa en oasis adentro de, de ambiente festivo. Pues la verdad es que no Voy a quedar de soso aquí, ¿no? No no rem, no remero anécdotas que que, que, que no, tampoco he estado todas las fiestas y no he puesto. Eh, tener a. No, no, no remero así anécdotas que digas, bueno, no sé qué, no sé cuántas. He ¿eh? visto asinas, no sé. Tengo una dartieda que se me ha subido antes, pero ya no sé. Bien, mí, bien, me bien, puedo bien. contar. Entra, que sí, hombre. Esto la iba pensando y a la fin, como. Si tenés en el pues brillo, no sería Me pasaron una foto. Qué chusto día que llegué yo era en en, en en el parque de Abaiso, ¿no? Y, y claro, vi un, un zagal con una bandera chicorrona de España. Y bueno, yo, hostia. He visto que y extraño, no sé qué, no sé cuántas, pero bueno, se reían y luego a día sí, bueno, a día siguiente, en os sábado impuestos conciertos me pasaron una foto del de, de, en el baño, iban van sustituir el el papel de váter por la por la bandera y era chusto de tamaño del, del Sí, sí, sí. El, el, el papel, ¿no? Y, y y me te van como emplégalo o usa o usa la sí, sí, sí, me fa, no me hacía gracias, sí. Y lo mejor, llegué que, que la facción no servido. Sí, sí, de sí, sí, sí, verdad. O sea, hago, y, el baño ya era guarrismo y yo la veía limpia, suposo que la persona que la que la metió y luego ya no sé qué pasó. Igual igual la, be, be el tatuador, ¿no? <risa> <risa> pero no sé yo, no sé yo qué pasó con esa bandera, pero remata, remataría mal. <risa> ¡Ay, Dios mío! Siempre siempre acabamos con la actividad charlando de bella cosa escatolochica. ¿eh? Escatolochica, bueno. De qué... Sí, en España hay un poco escatolochica, sí. ya lo sabemos. La compañía de España. <risa> bien, bien, bueno, rematamos en, en todo lo alto. Bueno, pues, pues no sé si tienes bella cosita más de, de Huesca, recomendación para San Lorien Benién... mensaje a los cheposos pues eso, que puyed a las fiestas que tenéis un espacio alternativo un espacio esferen bueno con buena chen y esperamos ofrecer muchas más cosas ¿no? que esta añada hasta un éxito y por lo menos que la chen que no quiere disfrutar más fiestas consumistas, capitalistas y animalistas eh, bueno, animalistas especistas pueda tener un espacio para ta, ta que, que estén bien mm. muy bien pues con con este con este mensaje con este convite a, la, a las fiestas de Huesca a les fendemos la tierra también charrábanos antes pues pues eso de, de todo lo polida que Jermánía y de, y de los viajes en bicicleta por las vías verdas eh, entre Nonaspe y, y del Tebre Muchas gracias a Rubén, a Laura a Dani, a Mario y a, y a Tamara que nos han acompañado en, en estas poco más de dos oretas, por fin un programa que se adapta al horario de 6 a Guito en, en radiotupo 101.8 Rematamos como siempre con un resumen musical de todo lo que se ha ido sentindo de, de fondo que hemos sentido, a la Gran Orquesta Republicana Auxili, La Raíz, Los Berrones La Trova Kung Fu, Vendetta, Dada Comando Cucaracha, Calle 13, Más Birras, Girasoul, que Sonando agora la Perded Zaga, guruza Muguruza, la Monkey Van, los fabulosos Cadillacs, El Son de la Chama, Cero Blur, los brodis Mer Bergarabat, La Gosa Sorda, 13 grados Cojón Prito, los Guajalotes, Fe de Ratas o Sick Brains o Gol bordillo y Goran Bregovic. Te recordamos que ya se desentiendo Radio Topo a 101.8 FM Zaragozana a voz da sin voz en que te enterarás de las cosas que en veras te importan. Te recordamos también que Tierra de Barrenaos, este programa lleva versión radiofónica de blog do mismo nombre, que llevo 10 años escribiendo y dando mal en aragonés. que nos puedes escuchar todos los miércoles de seis a hueito en Radio Topo, seguir el programa y el blog en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Flickr, o redes social de futuro, y en e box aunque puedes probar también la, los, los podcasts de todos los programas anteriores, los que duran las dos horicas y los que duran casi, casi cuatro. Y que también piensas ti en ibox e o botón que le puncha, le, le pretas, y me das perricas para que les pueda convidar a esta chena a... a unas vieras y para hacer posible o, o programa recuerda que si es falta de cuñados ascuita tierra de barrenaus que nos villemos pa lo mes venien como siempre os miércoles de, de 6 a 8 en a 101 da fm zaragozana en radio topo la voz de la sin voz tos deixamos con un clasicazo como ye la bolsa de bersuit Vergaragat. Y con esto nos despedimos, pues ya, Dica, lo mes venien, que vaya muy to bueno, que le digas muy to en aragonés y que charrez muy to. se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino y para disimular mordió un cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo para darse cuenta te digo no hay que ser muy pillo devolver a En la bolsita no aparece la monada C Con esta alegría, nos vamos a volver locos. Mateos al payaso ahora, arriba de la mesa. Esta noche no nos puede faltar, esta noche no nos puede faltar. ¡Gracias!